Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche. Dale, mi amor, por bella, que esta noche va a ser especial. Dale, mi corazón. ¡Nikki! ¡Loco! Silvestre, compadre, ¿cómo está? Te quiero decir algo. Le voy a pedir la mano a mi mujer. <risa> ¿En serio? No, no, no. Tú, tú, tú, me, tú me estás molestando a mí. Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer. ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo, así, así se dice, estoy mal. Eh, bueno, listo, nos vemos mañana. Dale papi, dale papi, me cuenta cómo te va. Suerte. El amor, el amor no se acaba. El amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan Y mejor amigo y de eso con un adió de testigo siempre estás te en mi mente primera da yo soy el presidente pegagata a mí mi corazón no te miente dime que sé sí, con un abrazo muy fuerte ahí siempre estás en mi mente primera dama yo soy el presidente pegagate a mí mi corazón no te miente dime que sé sí, con un abrazo muy fuerte